con Rosmar Alonso. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos casi 23 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 24 de septiembre. Hemos entrado en el otoño y nos acercamos a su primer fin de semana y en plena segunda oleada de pandemia. Preocupa el aumento de casos positivos que se sigue registrando en Elche, a pesar de que la presión de los dos hospitales es moderada de momento, según dijo ayer el alcalde. No obstante, ya lo han escuchado ustedes en el programa Elch, buen día de Antonio Bazán, las quejas de los usuarios de los centros de salud son numerosas por las demoras en pedir citas médicas, la falta de rastreadores para controlar los contagios o la disparidad de criterios a la hora de aplicar las PCRs ...entre los dos departamentos de salud. Y mientras tanto, hoy estudiantes de secundaria... ...han convocado huelga en varios institutos... ...porque aseguran que no se ha garantizado... ...una vuelta segura a las aulas. De ello hablaremos en nuestro programa en unos minutos... ...tendremos a la concejal de Educación... María José Martínez. Y a las 10 de la mañana entrevistaremos a la portavoz de la coordinadora estudiante Laura Moros. Además, hablaremos del inicio del curso en las universidades públicas valencianas, ya que hoy jueves es el acto académico de, ap de apertura, también aquí en el campus de Lichén. Y el lunes, saben ustedes que entrevistamos al vicerrector de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández y hoy le toca el turno A los responsables de la Universidad de Educación a Distancia de Elche. Además, les recordamos que por ser jueves a las diez y media vamos a disponer de ese rincón gastronómico, una delicia para todos nuestros sentidos. Estará con nosotros Manoli Guilaber y Nieves Gil, la propietaria del Fogón Ilicitano. Estos son algunos de los contenidos de un programa que, como siempre, comienza con buena música y lo hacemos hoy escuchando. Una auténtica leyenda, Elvis Presley, quien versionó la popular canción de los ojos de la española, incluida en los repertorios de todas las tunas. Pues ya saben ustedes, disfruten de lo bien que suena con la voz del rey de corazones e icono norteamericano esta popular canción. Spanish eyes teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, say you and your Spanish eyes will wait for me. Y de un icono norteamericano nos vamos a un icono francés. Escuchamos a la cantante y actriz Mary Laforet, quien falleció el pasado año a los 80 años de edad. Francia lloró a una de sus principales estrellas de esa canción francesa desde que deb debutó en 1960 junto a Alain Delon. Escuchamos a la cantante y actriz Laforet. C'est pour toi mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi, mon amour. Vuelve Y regresamos a Norteamérica para escuchar al gran Louis Armstrong, el maestro del jazz cantando el famoso Chim Chim himno de los esos antiguos desollinadores. Se llevó esta canción un Oscar a la mejor pieza musical de la banda sonora de una película si lo ¿han adivinado ustedes? De la película Mary Poppins. Chim chim chim chim chim As lucky it can be. Jim, chim, Jiminy, Jim, chim, Jiminy, Jim, chim, Jim, Good luck will a ball when I shake hands with you. I'll blow me a kiss, and that's lucky too you. Jim, Jim, Jim, Jiminy. Jim, Jim, Jim, of life has been strung. You may think a sweet on the bottom bottommost run. Though I spend my time in the ashes and fat. Pool, in this whole wide world, there's no happier cat. I choose my Bristol. With pride, yes, I do. A broom for the shed and a brush for the flue. Though I covered it from my head to my toe, a sweet nose is welcome wherever you go. Chim, chim, chim, chim. Chim, chim, chim. Chimney, chim, chim, jarring. And you, with a sweep, you are in good company. Nowhere there a more happier crew than them that sing Chim Cham, Chim Jeru. Chimney, chimmy, chim, -chim, -chim, -chim, -chim, -chim. Jim yeah, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy. The <laughs> jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, as lucky as lucky can be. Jim, jiminy, jiminy, jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, Jim, When I shake hands with you Or blow me a kiss And that's lucky too <laughs> Now as the ladder of life has been strung You may think a sweeps On the bottom of wrong. Though I spend my time in the ashes, and that is the whole wild world. There's no happier cat. I choose my bristle with pride as I dig a broom for the shed and a brush for you. Though I'm covered with soot. From to well. 101.4 Tele Radio Marca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 Son las 9 y 14 minutos y vamos con una última canción en esta primera selección musical del programa La Glorieta. En la nos vamos a la actualidad y les contamos que el mes que viene muy pronto va a llegar a las salas comerciales la película Explota Explota basada así en esos éxitos de la diva italiana Raffaella Carrà. Así que recordamos uno de ellos, interpretado por la joven Ana Guerra. En el amor, todo es empezar. Ah, ah, ah. Ah, ah. Si Él te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. Ah. Als je het niet merkt,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 Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmarie Alonso Son las 9 y 19 minutos de la mañana y aquí en el programa La Glorieta comenzamos con nuestra primera de las entrevistas. Aunque los casos positivos por COVID se están duplicando en Elche, la mayoría tienen su origen en las relaciones sociales por lo que el foco en estos momentos para las autoridades sanitarias no se encuentra en los centros educativos, pero son en los colegios e institutos donde mayor número de quejas se concentran por cómo se está gestionando el control de la pandemia. Pues bien, hoy contamos con la concejal de Educación, María José Martínez, para hablar de este y de otros asuntos que tienen que ver con el inicio de este curso escolar y académico tan atípico. Muy buenos días, María José. Muy buenos días, Rosmary. Eh, lo primero, ¿cómo están los brotes? Eh, ¿Cuántas clases aisladas tenemos en estos momentos? Y si tiene usted los datos. Bueno, pues eh, decir en primer lugar que tenemos que ser todos muy responsables con el tratamiento de estos datos. Nosotros, de manera semanal, pedimos a Salud Pública, que es la que tiene que facilitar eh, esta información y, en, y vuelvo a reiterar, de la manera más cautelosa posible para no generar alarma y tampoco para estigmatizar a los centros donde se pueda dar un caso sospechoso o positivo, pero bueno, en cualquier caso hay una coordinación muy fluida con salud pública y poderos, podemos decidir en este momento, eh, según datos facilitados de, pues, a principio de semana, Que teníamos 21 casos de confirmados de, de COVID en todos los centros educativos de la ciudad y pedanías, y de estos 21, 21 casos, 10 sí que han supuesto el aislamiento de las aulas correspondientes. El resto no ha requerido ese aislamiento, se ha hecho un rastreo y solo los contactos estrechos han requerido eh, que mantengan la cuarentena. Yo creo que son datos. Eh, que tenemos que ver eh, desde la parte positiva porque estamos hablando de una población de 37.000 estudiantes desde las etapas de infantil hasta eh, secundaria, FP, eh, con lo cual entiendo que es preocupante porque estamos teniendo positivos, ya lo sabíamos, el riesgo cero no existe, pero también entiendo que los centros educativos están preparados y están afrontando de la manera eh, mejor posible eh, esta aparición de casos, que es inevitable. Por otra parte, como bien decíais al inicio, que, que los brotes casi todos son de origen social. Nosotros no tenemos brotes como tales en, algún, en los centros educativos, tenemos casos, que es diferente. Pues ese es el dato positivo. También usted acaba de asegurar que todas las aulas están preparadas, pero uh -huh. ¿eh, ¿qué me puede decir de esa huelga que han convocado los estudiantes de los institutos Carrus, Severo, Ochoa y La Torreta? ¿Qué pasa con esos tres institutos? Porque aseguran oh, oh. que falta material higiénico, sanitario, que no hay ventilación en las aulas, que las ratios son elevadas. ¿El problema está en esos tres institutos? Bueno, hasta donde yo conozco... Todos los centros educativos, incluidos estos tres centros, han elaborado planes de contingencia planificando este inicio de curso. Este plan de contingencia ha sido supervisado por Sanidad y Educación, por Consellería de Sanidad y Educación. Se han resuelto las dificultades que podían darse eh, de cara al inicio de curso y, en principio, eh, todo el planteamiento hacía que se cumplieran. Eh, pues todas las perspectivas de esos planes de contingencia. Es cierto que en el día a día pueden surgir incidencias y entiendo que todas las administraciones, empezando por la educativa, la sanitaria y el ayuntamiento, que aunque no tenga competencia directa, también se ha remangado y está echando una mano en todo lo posible. Aquí de lo que se trata es de si ¿sí han surgido incidencias, si hay todavía necesidades que cubrir, entre todas las administraciones intentemos resolverlas. No tengo información concreta de, de, las, de los casos eh, que plantean estos tres centros porque la huelga también está planteada de cara al tema universitario, donde también ha habido pues, ciertas eh, divergencias de opiniones por parte de los estudiantes y de cómo se eh, ha planteado el inicio en las aulas universitarias, pero en cualquier caso yo creo que todas las administraciones debemos escuchar, debemos recoger las incidencias y ponernos a trabajar todos juntos para poder resolverlas lo antes posible. No puedo imaginarme las vacaciones que han podido tener ustedes los responsables educativos porque ha habido que preparar las clases para esta contingencia, para eh, que se asegura la vuelta al cole, la vuelta a los institutos y a las universidades. ¿Qué balance me realizaría usted en, estos, en estas primeras semanas de, de septiembre, del inicio de curso? Bueno, pues que, como bien decías, las vacaciones no han sido tales vacaciones. Llevamos trabajando desde el Ayuntamiento, desde junio, julio y agosto, eh, para, como tú decías, intentar adaptar todos los espacios. Como bien sabéis, los colegios sí que son responsabilidad municipal, y nosotros hemos estado atendiendo todas las peticiones de todos los colegios de Elche que han requerido actuaciones, pues para tirar un tabique, para hacer otro, para habilitar una rampa, para quitar mobiliario y así ganar espacio en las aulas. En fin, todas aquellas peticiones que han ido llegando a la concejalía, que hemos canalizado a través de la concejalía también de mantenimiento, a las que quiero agradecer eh, su implicación. Y hemos intentado dar respuesta a todas esas peticiones, que han sido más de 20 a lo largo de todos estos meses, para que los centros pudieran empezar en las mejores condiciones posibles. Hemos colaborado también con la policía local porque muchos centros educativos nos pedían también cortes de calles para peatonalizar o bien supervisión para las entradas y salidas a los centros educativos. Hemos contado con la colaboración de la Policía Local y de la Policía Nacional y seguimos contando en, estos, en estas semanas de inicio de curso que supervisan para que no haya aglomeraciones en nuestros centros Y bueno, no dejamos de trabajar, seguimos recibiendo eh, cuestiones eh, de algunos centros y desde el Ayuntamiento, como lo no puede ser de otra manera, eh, valoramos todas las posibilidades e intentamos dar respuesta de la mejor manera posible. Y además le ha caído no solo eh, las obras para adecuar y ganar espacio para eh, realizar esas aulas anti-COVID, sino también sí. le ha caído las obras del plan edificante. Es algo importante que nos gustaría que nos confirmara. Eh, ¿Los proyectos que ya estaban adjudicados y que, o que van a empezar de forma inminente en el plan Edifican se han visto recortados por eh, ese pellizco al, a la inversión? En ningún caso. En ningún caso. Ya se dijo eh, durante el estado de. ...de confinamiento, eh, sí que salieron noticias que, que bueno, nos que pusieron en alerta a todos... ...pero bueno, nosotros como siempre hemos seguido trabajando... ...y hemos seguido en contacto directo con la Consellería de Educación... ...y en ningún momento ha supuesto ningún recorte para los proyectos del edificante... ...que están aprobados para nuestro ayuntamiento... ...de hecho, hoy mismo vamos a visitar el Aulario de la Galia, que ya está finalizado... En breves semanas estará finalizado también el Aulario de Valverde, de infantil. Tenemos a punto de terminar en octubre las obras de ampliación del Instituto Montserrat Ross. Tenemos para licitar en las próximas semanas eh, la redacción de los proyectos de otros tres proyectos más de edificante. En definitiva, la máquina del de edificante en el solo paró el periodo del estado de alarma, porque lógicamente no había actividad eh, tampoco administrativa Pero una vez se levantó el estado de alarma Desde el ayuntamiento hemos seguido trabajando Y seguimos trabajando para que los proyectos Se vayan convirtiendo en realidad Es una buena noticia saber Que los proyectos que tiene que ejecutar el ayuntamiento No se han visto afectados Por ese recorte presupuestario Pero ¿qué pasa con los proyectos Que tiene que ejecutar la Generalitat Valenciana Y que los está redactando y adjudicando ellos? Son dos proyectos de gran envergadura Y ya son reivindicaciones históricas Aquí en el che. estamos hablando del Instituto Vicente Verdú, el número 7, y del Instituto y del Colegio La Paz de Torrellano. ¿Qué pasa con, con ambos proyectos? Pues nada, como sabéis, eh, cualquier vecino o vecina puede pasarse por las inmediaciones de las obras del Instituto Vicente Verdú y verá que están haciendo rendimiento, que están trabajando, que solo pararon, evidentemente, cuando tuvo que pararse, pero vamos, que están, en, vamos, que eh, diría que a una velocidad que nos sorprende porque hay una actividad frenética, se están cumpliendo los plazos y la obra está en marcha, en ningún momento se ha paralizado. ...y no ha habido ningún recorte, como te decía antes... ...en ninguno de los proyectos de Vifican, ...pero tampoco en el Instituto Vicente de Verdú... ...sigue con normalidad las obras... ...esperemos que se cumplan los plazos... ...y esperemos que una vez... Eh, ...estamos hablando de un plazo de realización de obra... ...de aproximadamente 18 meses... ...esperemos que se cumplan... ...y podamos pronto inaugurar... ...esas nuevas instalaciones tan importantes para la ciudad... Y por otro lado, con relación al Colegio de la Paz, lo mismo, seguimos trabajando. El director eh, de infraestructuras, el director general de infraestructuras, visitó el Colegio de la Paz hace unos meses. Allí se informó de cómo estaba todo el procedimiento. En estos momentos, eh, en, en otoño, en este otoño que hemos iniciado, se va a, a licitar ya eh, la adjudicación de las obras del nuevo Colegio de la Paz. Y bueno, a partir de ahí eh, empezaremos una vez el licite hay unos plazos de presentación de ofertas, luego de estudio y luego de adjudicación. Pero bueno, esto se va a producir en otoño, con lo cual los plazos marcados e informados se van cumpliendo. Por otro lado, el ayuntamiento ya terminó la adecuación de la parcela que va a permitir la instalación de las nuevas prefabricadas donde se trasladará el alumnado en tanto en cuanto se realiza la obra nueva y esperamos que en los próximos meses eh, se puedan eh, eh, colocar las nuevas prefabricadas y hacer el traslado. Seguimos, como te decía, no ha habido paralización. Más allá de esos meses de estado de alarma, seguimos trabajando y la paz sigue su proceso eh, que desde Dirección General plantearon y cumpliendo los plazos. ¿Y qué sabe algo del Instituto de Torrellano? ¿Sigue la fachada sí. apuntalada? Sí, sí, pero sigue apuntalada con. Eh, La previsión de que en las próximas, vamos, yo creo que es cuestión de antes de que finalice de septiembre, probablemente iniciarán eh, la nueva colocación de las nuevas medidas de seguridad para eh, apuntalar con las ma mayores garantías posibles de seguridad de nuevo toda la fachada y eh, el siguiente paso es la licitación de las obras de adecuación de la fachada que también, según nos manifiestan desde Consejería, se podrá visitar a finales de lo que queda de este año 2020. Con la idea de que lo antes posible en el 2021 se puedan acometer ya las obras de rehabilitación de la fachada de este centro que, que ha tenido un, un devenir pues, de bueno, muchas incidencias y que finalmente esperemos que el 2021 sea el año en el que se regularice y se adecue pues, en condiciones. Por lo que dice, continúan, no ha habido parón, no ha habido recortes en el plan edificante, pero ustedes están elaborando los presupuestos municipales. Su partida ah, ha sido importante eh, este año para adecuar las, las aulas. ¿Qué va a pasar con su partida presupuestaria para 2021? ¿Se incrementa, se reduce? Bueno, eh, nuestro alcalde ya lo ha anunciado, también nuestra concejala de Hacienda, eh, para este equipo de gobierno las, las personas son nuestra prioridad y, en ese sentido, aquellas concejalías que trabajan directamente con las personas, los servicios esenciales, eh, entre ellos, por supuesto, bienestar social de sanidad, educación, de las políticas de empleo, de promoción económica. Vamos a intentar hacer un presupuesto que sirva para paliar las deficiencias que esta pandemia ha dejado en la ciudad a nivel económico y a nivel de nuestras familias. Y nosotros seguimos, seguimos trabajando desde la Consejalía de Educación y desde el Ayuntamiento y seguimos solicitando a Consellería que el plan Edificant siga creciendo tenemos previsto y estamos trabajando ya en más proyectos que esperemos que Consellería nos acepte para seguir mejorando las infraestructuras educativas en nuestra ciudad. O sea, que esperamos que el presupuesto del 2021 pueda hacer frente a las necesidades que tenemos sobre la mesa y seguiremos trabajando con Consellería para que nos dote de más medios económicos para nuevos proyectos de edificantes. Eh, ¿Se pueden avanzar esos nuevos proyectos que siguen a los que ya están en marcha? Pues el más importante y en el que estamos peleando muy duro y que es una necesidad muy importante para nuestra ciudad es la construcción del nuevo conservatorio. Esa es la principal demanda que estamos ahora mismo trabajando con Consellería para que nos dé el visto bueno y empezar a desarrollar todos los mecanismos del edificante para poder tener en él un nuevo y más grande conservatorio que dé respuesta a todas las necesidades que tenemos ahora mismo en nuestra ciudad. ¿Pero tienen clara su ubicación? Sí, bueno, ya se ha estado trabajando en ello. Ya hay una parcela prevista que está consensuada con la comunidad educativa de… Eh, el conservatorio está en las inmediaciones del actual conservatorio y muy cerca también de la universidad. El ayuntamiento siempre pone por delante eh, las parcelas que tiene eh, para uso educativo y cultural, siempre las pone a disposición de consejería y más, por supuesto, cuando se trata de un nuevo conservatorio que es tan necesario en esta ciudad. Y por último, para cerrar, vamos a cerrar esta entrevista como la hemos empezado hablando del COVID, porque desde Salud Pública se anunció que se iba a poner en marcha esta misma semana una formación online para determinar, para que los colegios pudieran tener las personas eh, eh, encargadas con formación adecuada para encargarse y que el control de la pandemia sea mucho más eficaz. Esta, estas sesiones online han comenzado, esta formación ha comenzado y en qué consiste? Pues está, es, está previsto que a través del CEFIRE, como no puede ser de otra manera, se establezcan estos cursos de formación, especialmente dirigidos a los responsables COVID de todos los centros educativos y en ella, evidentemente, tratarán todas aquellas cuestiones que desde Sanidad consideren que son prioritarias para que estas personas, que son los referentes COVID en los centros, puedan actuar de la manera eh, más sincronizada y mejor coordinada con salud pública. Los contenidos exactos no, no te los puedo decir porque no los tengo sobre la mesa, pero me consta que serán lo más completos posibles para que resuelvan todas las dudas que están surgiendo en este inicio de curso y para que estas personas responsables COVID tengan herramientas para poder manejar las situaciones que se puedan producir en sus centros educativos. Muchísimas gracias María José Martínez, concejal de Educación, por toda la información que nos ha aportado en esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. 101.4 Radio Marca. Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4 e híbridas enchufables. Con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep. Hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4 e híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en Jeep.es. Te esperamos en Sky Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En Elche Sor José Falcorta 41.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 Je n'ai jamais su prendre le temps de te lire ce très beau poème où les amantes échangent leur sang, échangent leur paix dans un couvent. Je n'ai jamais su dire clairement combien t'étais si beau sur scène toute cette sueur comme des fleurs. Et nous tombaient trois sur le cœur Je ne voyais que le bonheur Les absents n'ont pas toujours tort Tu sais ici, on pense à toi Les absents n'ont pas toujours tort Tu sais qu'ici, on te chante encore Il n'a jamais Se faire semblant C'était tellement Un ouragan, Une bohème Un fils du vent Qui se parcelle Au gré du temps Mais la vie Ne fait pas de quartier La vie ne pense Qu'à vous lâcher Mais la vie veut Vous veut souvent Vous libérer échapper ce peu de fêmes ce chrysanthème les absents non pas toujours tard tu sais ici on pense à toi les absents pas toujours tard tu sais qu'ici on te chante encore je n'ai jamais plus oublié Ton rire d'enfant Cachant tes peines Car tu étais L'élégance même Longeant de soie, Les bords de Seine, Tu n'as jamais Perdu ton temps En faux semblant Tu n'étais qu'une Belle face humaine De porcelaine Au cœur brûlant Tout un poème Tu sais on t'aime Pues hemos escuchado a Juliette Greco, la, la cantante francesa, icono de la canción francesa y también del existencialismo, porque ha fallecido. ...ha muerto a los 93 años de edad. Con esta canción nosotros avanzamos en el programa La Glorieta... ...son las 9 y 41 minutos de la mañana... ...tenemos 25 grados de temperatura... ...y saben que esta misma semana han comenzado las clases... ...en las universidades, en la Universidad de Elche... ...la pasada semana fue en el resto de las universidades públicas valencianas... ...en la de Alicante... ...y hoy queremos conocer cómo será y cuándo el inicio de las clases para los alumnos y alumnas de la Universidad de Educación a Distancia de Elche, la UNED de Elche. Por eso tenemos con nosotros aquí en los estudios a José Brotons, el actual director en funciones de la UNED. Muy buenos días, José Brotons. Buenos días. Eh, ¿Es usted director en funciones porque José Ruiz se jubiló? El, el pasado año y por tanto la UNED aún tiene que nombrar director sí, probablemente en próximas fechas se nombrará bien, pues es una de las novedades con, que, con las que va a iniciar la UNED su curso, pero esta universidad al ser eh, educación a, disca, a distancia eh, ¿cómo ha planteado el inicio, la vuelta a, a las clases eh, para los alumnos en, una, en un año como el que nos ha tocado vivir? Bueno, eh, esta universidad como su nombre indica, es una, una universidad a distancia, es una, una universidad que hace ya casi 50 años ¿eh? se creó en España, y hablo en España porque es la única universidad nacional que hay eh, pública en España. Y también a veces es muy desconocida porque es la universidad que más alumnos tiene en España. Y esta universidad en muchos momentos ha estado cerca de 200.000 alumnos. Y entonces esta universidad eh, es una universidad que se hizo con el objetivo de que cualquier persona en un momento de, de su vida pudiese tener fácilmente acceso a una educación formativa. Con lo cual, es, es una universidad pensada no para las personas que tienen la obligación de estudiar por sus edades, la gente joven, lo que, yo por ejemplo, eh, que como licenciado estudié en ese momento en la Universidad de Valencia, durante, cuatro, cinco, eh, durante cinco años para sacar la licenciatura, pero era la edad que tenía pues, de 18 a 23 años, creo que, que fue cuando estudié la licenciatura. No, esta universidad no está pensada para ese alumno, ese alumno es el que sale de los institutos y de selectividad y se va a la universidad presencial, la que, lo que muy bien ha comentado, que ya han empezado las clases. No, esta es una universidad pensada para una persona... Que tiene 30 años, tiene familia, tiene trabajo y quiere estudiar. O que desgraciadamente está en paro y quiere estudiar. Y, y, pero cuando quiere estudiar, se da cuenta que no puede estar todo el día estudiando, sino que tiene que estudiar en razón a un tiempo que tiene libre para hacerlo. Con lo cual, no le, esta universidad no le va a exigir que se matricule de todo el año, se va, le va a exigir que se matricule ¿eh? de, de las asignaturas, que ahora se llaman créditos por el número de créditos, que son. Podés, para que o sea, hagáis la idea, eh, un curso son 60 créditos, uh -huh. las asignaturas cuatrimestrales tienen normalmente sobre los 6 créditos, uh -huh. pues usted puede matricular sobre 12, uh -huh. 18 créditos claro. y está matriculado y empiezas a hacer... Claro, pero usted está hablando o, o describiendo uh -huh. el espíritu ¿no? de, la, sí. de la UNED, pero en 2020 ¿el perfil del alumno es ese? ¿El de una persona mayor con familia, con cargas familiares, bueno, con trabajo dos... o en paro? No, no, es decir, eh, en 2020 lo que sí que te puedes encontrar en la UNED es que, eh, como os he dicho, hay una cantidad de, de, de alumnos eh, muy importante y entonces hay varios perfiles, por, pongo el ejemplo, porque, porque esos propios perfiles los puede condicionar las situaciones, los momentos, eh, incluso ahora la situación que estamos viviendo en España, Y también la situación de la enseñanza, pongamos el ejemplo. Claro. Hay personas, es decir, la Universidad de eh, la UNED es una universidad que no tiene números clausos. El que quiere estudiar, estudia. Uh -huh. Toda la todas las universidades presenciales para poder... O sea, les caben todos los alumnos. Todos los alumnos. Pero no, pero, perdona, pero, no, perdona, <ríe> pero no ahora. Siempre. Siempre. Porque cuando en los años 90 se estaban haciendo las nuevas universidades... Y había un exceso de alumnos. El ministerio decía, el que no pueda estudiar por esto, que vaya a la UNED. Uh -huh. y la UNED siempre ha estado abierta. a cua... Entonces, imagínate que hay un alumno que quiere estudiar, por ejemplo, psicología. Uh -huh. Pensad que nosotros en psicología, en la UNED, hay más de 20.000 alumnos. ¿Pero en Elche? No, no, no ah, en, España. en España. en Pero en Elche, en Elche, eh, estamos rondando casi los 800, que son, no son pocos, ¿no? Claro, son Para muchos. Ser, eh, para, para pero que, y que pa, pueden haber alumnos que les gusta hacer esa materia y otros alumnos que han querido han pretendido estudiar psicología con 20 años o 19 años uh -huh. en una universidad presencial y han visto que, no, que por el número de clases no han podido entrar y han venido a la UNED uh -huh. a estudiar esta, esta carrera y no perder el tiempo durante ese año. ¿Cuáles son las carreras con más demanda y con más alumnos de la UNED en estos momentos? ¿Psicología, sí, psicología derecho? Psicolo sí, sí, las clásicas normalmente son psicología y derecho. Hay, hay, y luego está, está, por ejemplo, ADE. Pero, por ejemplo, hay una, una carrera que está teniendo... No tiene que ver nada con, con los números que pueda tener psicología y derecho, pero, pero que también es relevante. Fija, es historia del arte. ¿Por qué? Porque es una, es una carrera... De personas que tienen ya otra licenciatura claro. y que quieren estudiar, no por, eh, por el hecho de, eh, de, de, sacarse, de sacarse un grado, sino de formarse y que esa formación sea una formación reglada. Es decir, no una formación, eh, por decirlo de una manera, libre, sino autodidacta. Eh, sí, si no. autodidacta. Eh, que, sea, que sea reglada y, y, y la finalidad es, pues, con tranquilidad. Saca, sacarse ese grado, uh -huh. pero sobre todo es aprender y sobre todo aprender del arte que le pueda apasionar. Uh -huh. ¿Cuánto cuesta una matrícula en la UNED? Bueno, eh, eh, en la UNED, el, según sea la carrera y, la, y, la, y los créditos difieren un poco de unos a otros. Normalmente las técnicas son más caras, pero aquí, es decir, yo no sé si está sobre los... 10 o 15 céntimos... Eh, pues. Bueno, una carrera eh, universitaria, no, por ejemplo, si de la, de la Universidad de Alicante, Una matrícula de En todo. torno a 1.000, 1.500 euros. Sí, sí, pero digo, pero digo que aquí estaba pensando en los créditos. ya, Eso, Entimos, yo, ya me he extrañado. No, no, no, pero no, no, no, no, <risa> estaba pensando, yo estaba pensando, decirte la cantidad por, por crédito, como aquí se, se matriculan sí. por crédito, pero sí. Ah, claro. Por, claro es porque, sí, también, pero normalmente hay una no, no por, media de no 200 euros por asignatura, sí, ¿no? Sí, puede estar por ahí, un, o quizás quede un poco más barato y según la carrera. No, es que según es lo que, la carrera, claro. Sí, pero aquí es lo que, lo que sí que eh, se modifica mucho es decir, lo digo porque cuando has comentado lo de, lo de la matrícula, es decir, la matrícula eh, es relativamente barata. Y claro. en la UNED más, el, en primera matriculación. Luego se encarece la segunda, se encarece pagar, la segunda matriculación. Pero si suspendes. Si la suspendes. Claro, la penalización está en el, el suspender. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la UNED lo que no es que tiene que tener es prisa. Lo que se te tiene, es decir, la persona que va a estudiar a la UNED, lo que sí que tiene que poder es... Eh... Aprobar. No, aprobar y sobre todo prepararse y que él mismo esté muy bien estructurado. Porque como estamos hablando de tiempo compartido, no de tiempo intensivo. Una persona que es profesional, como digo yo, una persona que es profesional del estudio, está todo el día para estudiar. Es decir, una persona joven, ¿qué tiene que hacer? Estudiar y divertirse. Uh -huh. Pero una persona adulta tiene otro tipo de responsabilidades. Y ese tipo de responsabilidades le quitan un tiempo. Entonces, si esa persona no sabe programarse bien su tiempo, ¿eh? y es un tiempo que dice, no, es que yo voy a hacer esto y esto y esto. Es un poco como cuando comenzamos el curso, ¿no? Todo el mundo cuando eh, comienza el curso dice, pues yo ahora voy a hacer deporte, yo ahora voy a estudiar, yo voy ahora voy tal. Y eso es lo que teóricamente sí que a nosotros nos da pena, porque nosotros vemos que hay muchas personas que valen para estudiar, pero quizás al principio se ponen unas metas tan altas y se ponen con una ilusión, no, por esto yo lo consigo. Y claro, de repente pues es un no, buen ¿no? consejo. Es decir, Está que lo importante tiempo. no es es decir, es organizarte, programarte bien claro. y hacer camino. Eso es lo que quería comentar. Matricularse de aquellas asignaturas que saben que pueden abarcar en ese posgrado. Sí, sí, sí. Curso y que tienen el tiempo para dar. Efectivamente, eso es lo importante. Pues bien, ha hablado de la filosofía de la UNED, eh, era importante dar estos datos, ahora me gustaría que me hablara del curso, de este curso 2020-2021, sí. eh, cómo cómo han preparado ustedes las clases, las han adaptado para anticovid porque a, Aparte de que, de que son estudios a distancia, hay, los alumnos van a clase. Sí, pero, es decir, los alumnos tienen posibilidad de, de ir a clase. Bueno, nosotros, es decir, eh, para hacerte un, eh, haceros una comparación, es cómo estaba estructurado antes del COVID y, y, y, cómo, y cómo vamos a estar. Es decir, en el ritmo de los, los centros asociados que hay en toda España, eh, hay más de 60 centros, Hace, posibilitan de que tenga una cercanía el alumno con la UNED. La UNED uh -huh. como tal, como universidad, como cualquier otra, está en, en Madrid eh, uh -huh. eh, y su sitio, sus ubicaciones al lado eh, propio... Eh, sí, pero lo que importa es la, eh, la ubicación claro, de aquí de Elche, que claro, está en la avenida Candalix. Sí, en la avenida Candalix. Pero lo, lo, lo comento, es decir, que la UNED está estructurada como cualquier universidad. Uh -huh. Ahora, no tiene, no tiene aularios en Madrid. Los aularios los tiene eh, en, en los centros y esos aularios eh, la representación docente no son los profesores de Madrid, que son los que, hacen las, claro. los que ponen el programa, los que corrigen los, ponen los exámenes, sino son unos ayudantes, que son los tutores, que son personas especializadas para poder fomentar el estudio, para poder uh -huh. programarse. Es decir, es una ayuda, son uh -huh. facilitadores. pero eh, ¿Por qué os digo esto? Porque es una universidad que no está pensada... En la asistencia, claro. porque si no, es que haya universidad a distancia. Es una, es una, una universidad pensada en, en la guía, en, la, eh, en, en el material didáctico y en facilitadores, como puede ser un tutor que le pueda ayudar y orientar. Entonces, nosotros es, eso hace que tengamos un, tres tipos de tutorías, uh -huh. que son las tutorías que, llama, que llamamos Tutorías presenciales, que normalmente se daban en primeros de carrera y donde hay un número más elevado de alumnos. Uh -huh. Otras tutorías que llamábamos campus, que son cuando ya distintos centros se reúnen y entonces, por no tener mucho número de alumnos, buscan un tutor para que los alumnos de los distintos centros puedan tener a alguien que les, les, les pueda asesorar uh -huh. y orientar. Y luego intercampus es cuando hay muchos men menos alumnos. Pensar que aquí en la UNED hay más de 3.000 y pico asignaturas, como ¿Asignatura? Asignatura, digo, digo, de los grados, si tú coges todos los grados de, de Más 20, de 3.000 claro, ¿Y, ¿Y luego, cuántos y la... alumnos tienen ustedes en el curso 2019-2020? Nosotros como eh, como Elche eh, tenemos 3.500 pero eh, en la Unión No, no, como Elche me, me interesan el, los datos claro, de Elche todo, todo lo, todo, lo que voy a decir es que todos los alumnos todos los alumnos que se matriculan Tienen que tener un, un, un orientador, un asesor. Uh -huh. Y claro, ese asesor, el Che no se lo va a dar, lógicamente. Uh -huh. ¿Eh? puede dar, puede tener, el Che puede tener para las asignaturas más importantes. Pero uh -huh. con colaboración con otros centros, y entonces entra la particularidad que es donde quiero llegar. De que hay asignaturas que ya desde siempre se han dado de forma virtual, uh -huh. que son las que llamamos campus. De las asignaturas de segundo, de tercero, el, el alumno, tenía un profesor que podía ser de Villarreal o podía ser de Ciudad sí. Real y que le daba y a tal hora se conectaba y ese tutor, ese tutor da. Uh -huh. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que ahora con el tema del Covid todas las asignaturas serán virtuales. Uh -huh. Es decir, el Esto alumno es importante. Todos los alumnos cuando se matriculen desde, desde su casa con los horarios establecidos, horarios establecidos por el centro, ten, tendrán la posibilidad de Es decir, de entrar en una sala donde estaba el profesor uh -huh. en, el, en, el, en el aula como estaba, pero y luego, si hay algún alumno que tiene eh, esa imposibilidad de conectarse, de conectarse se, se puede poner en contacto con el centro para que nosotros le podamos dar la posibilidad de, de meter en una sala y poder ver al, al profesor en, en un ordenador o incluso eh, con los medios adecuados, hacer una tutoría que llamaríamos mixta, Bueno, pues usted está el profesor en sala, usted se pone aquí en tal sitio, a tantos metros de distancia, tal no sé cuánto, uh -huh. y puede observar al... Al, al, al profesor, profesor como está. Pero el profesor, pero una cosa que es importante, el profesor ¿eh? va a tener sobre todo su visión y su focalización en los uh -huh. alumnos que estén por uh -huh. red. Claro. ¿Por qué? Porque puede que tengas uno o dos que puedas venirte a tutoría con, sí, con sí, control, sí. con mucho control, porque uh -huh. lo lógico pero es, el grueso lo, tienen en, lo tendrá en vía, Virtual. Vía ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza el curso en la eh, UNED? Empeza, eh, queremos empezar, bueno, vamos a empezar el día 5 de octubre. Lunes, si se empieza el 5 de octubre, eh, las matriculaciones se han cerrado al No, no, de la las matriculaciones que comenzaron en no, la UNED comenzaron eh, como todos los años en eh, eh, julio y finalizan, en este, este año la finalización será hasta el 22 de octubre. ¿Y cómo está yendo? ¿Hay demanda? Pues tengo que decirlo que, que están aumentando. Y es una cosa que yo a veces lo comento y me dicen, ¿pero qué lo dice? Eh, eh, cuando las cosas no van muy bien, la UNED es un recurso. Vale. Es decir, eso nos... nos pasa. La grave crisis económica. La crisis de 2010, de 2010 también vimos que tuvimos un aumento... De, de número de alumnos, porque claro porque, en, en cierta manera es de sentido eh, hay muchas personas que en un momento dado ante esas situaciones necesitan reciclarse necesitan formarse ¿eh? y un recurso cercano que tiene es el de la universidad y, y dentro de las universidades la universidad a distancia y entonces claro, como he dicho, como es una universidad pensada para que tú mismo te programes para que tú mismo, en cierta manera, viendo tus necesidades poder esto, y entonces yo creo que este año vamos a, a, vamos a acabar con un número más elevado de alumnos que la universidad ¿Sigue siendo Derecho o ADE la carrera más demandada precisamente de esos profesionales que se quedan en el paro o bueno, que están, están es que afectados lo, no te lo, por la no crisis? Te lo puedo, no, te lo puedo, no te lo puedo decir. La, la razón de, del estudio, es decir, normalmente eh, hay mucho, eh, muchos, muchos alumnos que estudian Derecho y ADE, es decir como os he dicho antes, más alumnos estudian Psicología, pero yo ya no sé si es por la razón mi yo porque por ejemplo en el tema de ADES lo que sí que te puedes encontrar es también un poco eh, personas que ya están preparadas para un tipo de, de conocimiento o tienen unos conocimientos y de hecho prácticos sobre temas de contabilidad o temas eh, relacionados con la economía y lo que quieren es formalizarlo más eh, eh, con, con con un aspecto de más teórico y y por supuesto con una titulación eh, de nivel superior uh, José Brutons, eh, la UNED, Entonces, eh, este año tiene más carreras, va, porque no, siempre cada año intentan ustedes sí, no. incrementar la oferta. Sí, pero este año, pero este este año en principio eh, eh, tenemos las mismas los mismos grados cada año que el curso anterior. Lo que también eh, eh, que también está muy demandado y eso es una cosa que no tenemos que olvidar, porque también es muy... Es decir, la UNED en ese sentido eh, sí que puede ser muy... una oferta muy interesante, que son los máster. Uh -huh. eh, los máster, eh, la UNED ofrece más de 100 máster y, claro, son másteres, lo que pasa... Que, y, son pero, todos másteres públicos. Sí, sí, sí, son todos... Es decir, la UNED es pública, yeah. 100%. Es decir, que... Eh, Y entonces lo que es importante para el que le pueda interesar es que, eh, que quiera matricularse en un máster, lo que tiene que empezar a, es a preocuparse, a interesarse por, por el máster, no para este curso que probablemente estaría casi cerrado, porque claro, en los másteres eh, lo podemos encontrar que hay un máster que admite doscientos claro. alumnos o 300 alumnos y pueden haber perfectamente 2.000 o 3.000 personas que quieran hacerlo. O sea, entonces, que hay un lista de espera en sí, los másteres. Sí, máster. por supuesto. Entonces, eh, lo que sí que es muy importante y muy interesante es que toda la persona que esté interesada o sea, llamándonos a nosotros, o, o, o para el próximo curso, ¿eh? que sepa que todo este tipo de cosas tiene que empezar a mover a, a partir del mes de marzo y abril, porque tienen que abrir las prescripciones, ¿eh? tienen que mandar... Bueno, es que no, ¿eh? no es, me quiero matricular y matrimonio, Igual como lo que hemos comentado antes de los grados que se admiten a todos los alumnos, en ¿no? los máster no. Claro. Los máster ya sí que tienen que una, una selección y ahí se demuestra ¿eh? la cantidad de gente que cuando ya estu ha acabado una carrera quiere estudiar un máster, se puede encontrar con máster de que por plaza que, que convoca para poderlo realizar pueden puede haber 10 o 15 solicitudes y entonces lógicamente la información la tienes que tener antes para que no, no, no te llegue, no llegue tarde Pues estamos hablando, hemos llegado a las 10 en punto de la mañana, hemos conectado ya con sí. la señal de Teleelch estamos aquí en el programa La Glorieta en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca, este programa comienza a las 9 de la mañana pero cuando llega su segunda hora Los oyentes también se puede, pueden aumentar el número de oyentes a través de nuestra señal de tele y por tanto se convierten en telespectadores. Y a ellos, a los que nos hayan podido ya seguir por la señal de tele les damos la bienvenida a un programa en el que estamos en estos momentos acabando la entrevista al director en funciones de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia que está implantada en Elche desde hace muchos años. Estamos hablando del inicio de este curso. Hoy, jueves, eh, se está celebrando en todos los campus de las universidades públicas valencianas, como el de Elche y el de Alicante, ese, esa, ese acto de apertura del curso académico, pero la UNED empieza algo más tarde. Su matriculación todavía continúa abierta hasta finales de octubre eh, y el, los, las clases que van a ser Este año, a diferencia del resto de cursos, van a ser todas virtuales por la situación del COVID, aunque darán posibilidad a los alumnos de poder desplazarse al centro asociado de la UNET en Elche, que está situado en la avenida de Candalix, para poder seguir esas clases, esas clases presenciales desde las aulas con el profesor tutor. De todo esto hemos... Pues esas clases comenzarán el 5 de octubre. De todo esto hemos hablado con el director en funciones, José Brotons. A quien pues, le agradecemos que haya venido a los estudios de Tiedrich. José Bretón. Pues nada, muchas gracias. Y ya sabéis que menos tenéis siempre a vuestro servicio. Pues lo dicho, eh, nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta. No se vayan porque enseguida seguimos con más asuntos educativos. 101.4 Tele-Elche, Radio Marca. Poco a poco parece que todo arranca. Y tú, tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes, llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades, entrega inmediata. Porque la vida sigue, allí ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.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 ¿Vuelta al trabajo? ¿Al colegio? ¿A la rutina? ¿Lo bueno de volver? Walscar.es Te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio. Descubre las ofertas exclusivas de Walscar.es Encuentra tu coche ideal. Es tu momento. Descubre lo bueno de volver en Walscar.es De Grupo Paredes Automoción Encuéntranos en Sor José Falcorta 37 en Elche Y en Walscar.es Ahora, navega más y paga menos con el superprecio Cable World. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46 euros conmigo. Y a partir de la segunda línea, añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por solo 5 euros. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World, ciena.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 Pues como hemos dicho, pasan cuatro minutos de las diez de la mañana y seguimos hablando de más asuntos educativos porque hoy jueves el sindicato CEU, el Frente de Estudiantes Unificado, ha convocado a alumnos de secundaria de los institutos La Torreta, Severo Ochoa y Carrús a ir a la huelga por falta de medidas, dicen, sanitarias en el inicio de este curso. También han convocado una concentración a las once y media en la Plaza de las Chimeneas. Pues bien, para hablar de los motivos que hay detrás de estas protestas, contamos con Laura Morós, que ella es la coordinadora general de este sindicato. Muy buenos días, Laura. Hola, buenos días. ¿Qué hay detrás de la convocatoria? ¿Por qué? Básicamente, nosotros estamos viendo que con esta crisis que está viniendo, tanto sanitaria como económica, Otra vez más, nuestros derechos educacionales están, se están reduciendo. En este caso, lo que nosotros más destacamos es que estas medidas sanitarias que, que están habiendo y que se están poniendo, al final muchas veces son más un parche que una solución real. Y sobre todo destacamos la imposición de la semipresencialidad para muchos cursos de la ESO, bachiller, FP y demás. ¿Y por qué estos tres institutos y no el resto? Están, ¿Son los que peor han preparado las aulas para el regreso del curso? Torreta, Severo Ochoa y Carrús. ¿Por qué se han incluido en esta convocatoria? Pues realmente nosotros nos hemos centrado en esos tres, aunque nos hubiese encantado ir a más, sobre todo por el tema de la ESP. Si ya estamos viendo que tanto en la ESO como en Bachillerato estaba siendo un desastre el tema de la semipresencialidad... ...ya cuando lo juntamos con unas prácticas y demás de la FP... ...ya vemos que, que la situación es insostenible... ...por lo tanto hemos elegido esas tres por, por ese contenido de la educación... ...aunque recuerdo que si hubiésemos tenido más fuerza... ...y por eso animo a todo estudiante a participar de la forma que sea... ...nos hubiese encantado poder eh, convocarla en todos los institutos de ECHE y más. Cuando aseguras que la situación es insostenible... ...en la formación profesional de estos institutos... ¿Qué es lo que habéis encontrado en las aulas tras el regreso? Pues mira, hemos encontrado, la verdad, es que muchas situaciones y lo que me sorprende es que en un mismo centro quedan distintas soluciones a los estudiantes y ninguna de ellas, la verdad, es que es demasiado buena. Una de ellas es la semipresencialidad, lo que ya he comentado. Un día ir a clase y al siguiente no. El problema es que muchas veces las clases no se dan online, con lo que tienes que recurrir a tus amigos de clase y demás, a compañeros, para conseguir esos apuntes. Por otra parte, está el tema de las prácticas. Hay sitios donde directamente nos comentaban que se han reducido las prácticas a ocho al año. Es decir, solo una FP, que supuestamente lo bueno de la FP son esas prácticas que haces durante un tiempo largo, pues solo ocho clases y ya está. Por eso muchos estudiantes también nos lo comentaban, que qué podían hacer, porque claro, es que veían que su educación estaba, vamos, resintiéndose. Y después, aparte, ya podemos encontrar otros problemas, como por ejemplo, Nos comentaban algunos compañeros que ahora, en vez de darles materiales tipo, no sé, eh, los maniquís que se utilizan para peluquería o eh, para electrónica y demás, pues ahora directamente lo tienen que comprar ellos, en vez de proporcionarse los centros. Con la excusa de ya no se puede compartir material, os lo tenéis que comprar vosotros, se está obligando a los estudiantes a pagar 80, 100 euros por material que antes se daba y se proporcionaba. Eh, eh, es una situación dura para estos estudiantes de formación profesional. ¿Consideráis que con la huelga y con esta concentración eh, vais, a sol vais a solucionar algo? Yo espero que sobre todo sea un inicio. Al final sí que entiendo que somos realistas y entendemos que simplemente por concentrarnos un día no nos van a abrir las puertas y van a quedar a hablar con nosotros. Pero puede ser que sea, perdón, no van a solucionar todo pero que sí que puede que sea un inicio de cara a comenzar un diálogo, a que los estudiantes se den cuenta que no hace falta estar callados, que no hace falta simplemente decir, pues, pues me callo y, y pago los 80 euros, o me callo y hago solo ocho prácticas e intento aprender todo lo que debería aprender en un trimestre en ocho prácticas. Entonces, yo creo que esto debe ser el inicio de, de que los estudiantes tomen conciencia y, y poco a poco se vayan organizando para llegar a, a defender estos derechos y recuperarlos. ¿Y cómo, está, cómo ha sido la respuesta? La concentración es a las once y media, aún no sabemos cuánta gente acudirá y la huelga ha empezado esta mañana a las ocho, era el inicio del el horario vuestro. ¿Cómo habéis, podido, habéis tenido tiempo de ver cuál ha sido la respuesta a vuestra convocatoria de huelga? Pues a ver, nosotros tenemos el mismo problema que, que al final te comentaba antes. Nosotros al final somos estudiantes y que estamos intentando llegar a más alcance, pero al final necesitamos mucha más participación de los, las estudiantes que que están en esos centros. Sí que sabemos que cuando fuimos a recoger las firmas, eh, todo el mundo se posicionaba a nuestro favor, todo el mundo, por ejemplo, nos comentaba sus casos, todos estos casos te que te he comentado, aparte de ser experiencias de gente de, del propio sindicato, son experiencias que nos comentaban, que denunciaban, y sí que mostraban ese apoyo. Por lo tanto, yo... <risas> Creo que sí que, al menos, eh, la gente entiende por qué se tiene que hacer huelga. ¿no? ¿Y este sindicato, eh, FEU, cuándo nació? ¿Quiénes sois vosotros? Pues a ver, nosotros la verdad es que llevamos bastantes años ya de lucha, solo que antes estábamos eh, separados en institutos y después en universidades, y a partir de hace dos años, más o menos, decidimos unirnos, por eso lo de Frente Unificado, de cara a mejorar nuestra situación. También hay que recalcar que todo esto, al final, nos nos llamamos realmente FEU-ELCHE, porque hay tanto en Valencia, en Alicante, en Ontiñente, en Alcoy… Al final, somos muchos los estudiantes alrededor de la comunidad valenciana que nos hemos concienciado y hemos decidido hacer el, el propio sindicato y unirnos fuerzas eh, por todo por toda la comunidad. Laura, entonces tú como coordinadora general también me puedes hablar de la situación de las universidades porque tengo entendido sí, claro. que la Universidad de Alicante también este inicio ha sido como explosivo porque ha habido indignación por los horarios que os han puesto los profesores para asistir a las clases de forma presencial y online, horarios que son totalmente incompatibles para realizar ambas cosas. Efectivamente, en la Universidad de Alicante La verdad es que el regreso a clase ha sido terrible, los estudiantes ya se están movilizando y la Universidad Miguel Hernández ya nosotros lo estamos intentando. Porque pasa una situación muy similar que, que la que pasa en, en Alicante. Y es que nosotros, bueno, realmente nosotros tenemos que competir entre nosotros de cara a reservar un puesto eh, en la aplicación de la universidad. Es decir, a nosotros no se nos garantiza el poder ir a clase de forma presencial. Online sí, pero presencial no. ¿Qué es lo que pasa? Yo todos los días me tengo que meter en la aplicación, intentar reservar uno de los 30 huecos entre 120 personas de cara a poder ir presencialmente. Y bueno, puede darse la situación de una clase online, otra presencial, me toca quitarme la presencial porque si no, no me da tiempo a ir a la otra, etc, etc. Y al final ya se está trabajando en eso, tenemos una encuesta Y ya la verdad es que, sobre todo entre los alumnos de primero, donde las clases ya son muchísimo más grandes, pues está teniendo bastante buena acogida, la verdad. Pero los de primero empiezan mañana. Bueno, en, en la Miguel Hernández. Supongo que sí. en la Universidad de Alicante habéis visto que esto funciona para los primeros cursos, pero no para los, el resto. No, al final el problema es que tú puedes reservar una clase una semana antes. O sea, antes de empezar el curso ah, claro, ya se claro. están peleando para entrar. Ah, ya, el ya. problema es que ni ha comenzado y ya están teniendo muchos problemas. Hoy precisamente se está celebrando la apertura del curso académico. ¿Qué vais a hacer con este asunto en las universidades? Pues la verdad es que nuestro primer paso es eso. Estamos ahora mismo recogiendo estas firmas. Estamos intentando hablar con los delegados de las clases para que nos para que nos puedan explicar cuáles son los problemas que hay en cada lugar, porque no podemos comparar una, una asignatura o una carrera que sea muy técnica y necesite muchos problemas a una que sea de otro tipo o etc. etc. Al final hay que entender que ya en la universidad cada carrera es un mundo y la cantidad de plazas que se abren y de compañeros que hay es muy distinta entre una y otra. Por lo tanto, eh, nosotros como sindicato ya estamos hablando con los delegados, estamos repartiendo estas encuestas de cara a existir un cambio en los horarios y que sea la universidad que ponga una semana presencial y una semana online para garantizar que todo el mundo tenga las, al menos una parte de, de asistencia presencial y, y después ya nos reuniremos para ver cómo, cómo seguir avanzando. De momento, para ir por partes, os estáis movilizando en cuestión en el ámbito universitario recogiendo firmas para reclamar esa garantía de las clases presenciales y que puedan eh, compatibilizarse con las online, eh, pero no descartáis ir a la huelga. Bueno, la verdad es que en universidades todavía no, no está decidido del todo, pero la verdad es que si se ve necesario en algún momento… No lo pensamos descartar y, y entendemos que es una situación un poco distinta al a de los institutos, pero si es necesario se asistirá y si los, y si los estudiantes también lo ven necesario, nosotros seremos los primeros en estar ahí, batallón de guerra y, y luchar por todos los derechos. Eso es en cuanto a las universidades. En cuanto a los institutos, acabas de comentar que hoy, 24 de septiembre, hay huelga convocada por sí, sí. vosotros porque la situación es insostenible en la formación profesional de estos tres institutos. También, eh, no solo, aunque sí que destacamos mucho la cuestión de profesional, o sea, de formación profesional, sí que entendemos que al final la huelga es para todos los estudiantes, por ejemplo, de bachiller, Están habiendo muchos problemas porque como tienen que ir presencialmente, finalmente, de cara a poder garantizar esa calidad de la educación, las aulas están abarrotadas. ¿no? Al final estamos teniendo que elegir entre salud o educación y es algo que no se puede permitir. Por eso justamente hemos convocado esta huelga y, y si habrá que hacer más durante el curso no tendremos ningún problema en hacerla. ¿Dónde habéis detectado aulas con ratios elevadas? A ver, no me gustaría hablar de institutos generalizados, pero la verdad es que está pasando en, en todos prácticamente. Depende mucho de la clase. Por ejemplo, en FP, como ya se sabe, hay veces que hay mucha gente, hay veces que hay poca gente, o en institutos igual. Depende mucho. Donde sí que estamos viendo que ocurre sobre todo esto es en esos centros donde, donde existe clase trabajadora y donde los ratios de profesor y alumno siempre han sido mucho más elevados. Entonces, el problema sobre todo, radica en esos centros. El, el paro está convocado para hoy, la concentración, pero eh, ¿descartáis eh, que continúen estas protestas si no se soluciona? Pues hombre, la verdad es que no. La verdad es que nuestra intención es continuar con las protestas hasta que se solucione. Ya veremos si mediante la huelga si tiene buena acogida, si vemos que sigue siendo efectiva, haremos más. Si vemos que ya podemos dialogar y intentar llegar a, a una solución conjunta también lo haremos, pero sobre todo sí que no descartamos que esto se vaya a solucionar ahora y sobre todo no descartamos de ninguna forma que si no se soluciona eh, vayamos a parar todo. Pues, Laura moros toda la suerte del mundo para mejorar precisamente esas condiciones eh, en los centros educativos de Elche en la educación secundaria y también en la educación universitaria. Hemos hablado Perfecto. con la coordinadora general de ese sindicato de Frente de Estudiantes Unificado, el FEU. Gracias. Perfecto. Gracias a ti. Adiós. 101.4 Telehealth Radio Marca. Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, Park, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en Polapark.com por tan solo 9,99 euros y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en Polapark.com.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 ...con Rosmarie Alonso. Son las 10 y 18 y antes de la ronda de noticias... ...vamos a escuchar a la cantante Marisa Monte... ...quien prefirió cantar las canciones melódicas... ...de su país, Brasil... ...antes de convertirse en una diva de la ópera. Ainda bem que ahora encontré a Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer Você, que ninguém Uhum. Você que me faz feliz. de esta bella melodía brasileña de Marisa Montes vamos a escuchar el loco mundo del cantante y guitarrista Javier Bielba conocido artísticamente como el Meister se ha convertido en una figura clave para la música de este país Hacen los, listos, los listos se hacen los tontos, y mientras miente el honrado, dice verdad el mentiroso. Vuestra cariño en arisco, mientras mueven cariñoso, poca madera, el gran sabio razonal supersticioso.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 Ofeo le staat verand. Is hij heel klein, de En er is een enaam heel groot. Het magiero is in de vuur. En hij een karamanoo. Hij ik heb het tegendeel dat ik de rechter Ik heb de rechterzijde. Ik de rechterzijde heb. dat de ik heb 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Quedan cinco minutos para llegar a las diez y media de la mañana y nosotros comenzamos aquí la ronda de noticias lo hacemos con la sintonía de informativos y con nuestro compañero Salvador Campello, que se encuentra aquí en el estudio. Buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ross. Aunque hasta mañana viernes no conoceremos la actualización de casos positivos detectados en Elche esta semana, lo que sí podemos contar a nuestros oyentes a día de hoy es la situación, por ejemplo, en los hospitales. No están saturados, pero ya se han activado los protocolos para incrementar el número de camas y aislar algunas zonas. Y es que en el Hospital General hay 16 personas en planta y 5 en la UCI, mientras que en el Dinálopo son 14 personas en planta y 3 ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, en estos momentos hay unos 200 alumnos en cuarentena, vienen a ser unas eh, 8 o 10 clases que van aumentando el número de casos que vamos conociendo. Eh, a lo largo de la mañana con la concejal de educación eh, en estos micrófonos precisamente ha confirmado que son 10 los centros que tienen algún caso positivo en sus aulas y por lo tanto están aisladas por lo menos por haber tenido un positivo de contacto Sí, nos decía que hay a, a fecha de esta semana 21 casos positivos lo que suponen 10 aulas eh, aisladas 10 aulas aisladas, 21 casos positivos Unos eh, 230, 40, 240, estoy haciendo el cálculo rápido, 240 alumnos en cuarentena, por tanto. Pero claro, son 240, hay que ponderarlo, son 240 de 37.000 estudiantes que hay en Elche. También eso hay que tenerlo en cuenta y que no hay ahora mismo una sí. transmisión comunitaria en los colegios, no hay brotes, sino que son casos que están contagiados en este caso de los adultos. Sí, estaba diciendo que algunos de esos casos positivos no ha habido necesidad de, de poner en cuarentena el grupo. Porque, de la... Efectivamente, clásico. En lo que las multiplicaciones aquí, los cálculos no valen. <risa> Hay que esperar que sí a que claro nos den los que, datos desde el sábado. Tal y como pública. dijo Antonia Soriano aquí en uh -huh. estos micrófonos, en esta sintonía. La vuelta al cole no está detrás de ese aumento de casos que estamos conociendo en las últimas semanas... ...sino que lo que preocupa a las autoridades sanitarias y locales... ...obviamente son las reuniones sociales y las reuniones familiares... ...donde no se mantiene la distancia social y no se usan las máscaras. Lo decía ayer mismo a estos micrófonos el alcalde de la ciudad... Eh, ...preocupa mucho las relaciones sociales porque ahí están la mayoría de brotes... ...y si vemos la última actualización de la Consejería de Sanidad... Todos los brotes que se han detectado en las ciudades valencianas, salvo uno, y son más de 20, tienen el origen en el ámbito social. Y Lo preocupa, que... por tanto, el fin de semana. Eso preocupa. Preocupa el fin de semana, preocupa también pues, cualquier reunión familiar o social que pueda haber. Por cierto, que hoy vamos a conocer cómo ha funcionado, cómo se ha desarrollado ese plan que se puso en marcha en las playas de Elche, al igual que en toda la comunidad valenciana durante los meses de julio y agosto. Saben que se terminó la temporada el día 15 de septiembre, hasta ese día estaban las playas parceladas, aunque por ejemplo en Arenales del Sol el tema de la rotación del aparcamiento con la lectura de matrículas terminó ya el último fin de semana de agosto porque este año no ha habido tanta afluencia de gente como años anteriores. Hoy hablaremos con el Edil del Área para que nos cuente cómo ha ido ese sistema de control y seguridad en las playas. Por cierto, hablando de playas, el turismo intenta agarrarse como sea a un clavordiendo para salvar la temporada. El próximo domingo es el Día Mundial del Turismo y desde la Concejalía del Área aquí en, en Elche pues, se han puesto en marcha varias acciones, como visitas gratuitas a los museos, eh, apertura de ciertas salas de exposiciones, para poder así intentar eh, atraer al turismo a nuestra ciudad. Tendremos, tendremos que abordar el sector turístico en eh, programas de La Glorieta a partir de la próxima semana. Al igual que en el mundo de la cultura, porque recordemos que ya el fin de semana pasado abrió el Gran Teatro con la Mostra de teatro, la Mostra de teatro Amateur. Ayer volvió a abrir sus puertas y después de las escenas que hemos visto en el Teatro Real de Madrid, pues la expectación estaba puesta en cómo iba a abrir el gran teatro. La semana pasada no tuvimos noticias, por tanto, no eh, era destacable nada, se había desarrollado con normalidad. Ayer los focos estaban puestos en el patio de butacas y en el Paradis, aquí en, en nuestra calle Cursar, en, en Elche, y no ha habido ninguna incidencia destacable. Hoy estaremos nosotros en el teatro, precisamente, también para ver y porque se presenta la programación de la Ostea que también quiere recuperar esa normalidad con los conciertos ...para esta temporada. Pues tenemos hoy muchas previsiones, por lo que has dicho... ...se presenta ese balance del plan de contingencia de las playas... ...se presenta la temporada de, de, en el Gran Teatro... De, ...de los conciertos de la hoste, de la Un orquesta. apunte más sobre conciertos es una curiosidad, simplemente una... ...no voy a decir anécdota por no degradar a la banda de cornetas y tambores... ...de la flagelación, que hay mucha gente que está implicada en ella... ...cuando faltaban apenas unos días para que se decretara el estado de alarma cancelarse todos los actos, obviamente, que estaban en marzo y abril, incluida la Semana Santa, se pudo desarrollar solo un acto de los programados uh -huh. en cuaresma por las cofradías y hermandades y fue un concierto de la flagelación y gloria donde ya se notaba cierta tensión con el uh -huh. tema del COVID porque se veía que estaba en, en Italia. Bueno, pues fue el único acto que se realizó y precisamente esa misma banda será la que vuelva a hacer sonar las cornetas y tambores uh -huh. ahora, seis meses después, en un concierto el próximo sábado, en la Iglesia de San Juan, porque eh, con motivo de la festividad de la Virgen de la Merced, que es hoy. Así que desde aquí, felicidades a todas las mercedes. Hay conciertos muy interesantes, también hablaremos de la agenda cultural, eh, pero no hay más tiempo, Salva, no hay más tiempo. Eh, las previsiones algo destacado y si lo hay, a la una lo cuentas. A la una lo contamos aquí en el 101.4. Gracias eh, a nuestros compañeros de los servicios informativos por el inmenso trabajo que realizan día a día, porque las previsiones nos llueven. Hay mucho trabajo. <risa> Salva, volvemos a escuchar y a verte a, a la, la una, una de la tarde. Y esta noche, con las imágenes, lo, lo, lo veremos en nuestro informativo Telenit de Telech. Y ya saben que también colgamos las noticias minuto a minuto en nuestra web teledit.es. Vamos a cambiar de sintonía y vamos con la información deportiva con Paco Gómez. Hola, buenos días. Poco más de dos días para que arranque el Elche en Primera División. La cita es en la tercera jornada, este sábado a las seis y media en el Martínez Valero. Y para ese partido, a día de hoy, el técnico blanquiverde Jorge Alminón, cuenta con tan solo 14 jugadores disponibles. Los que han llegado desde el extranjero todavía tendrán que esperar a mañana a conocer los últimos test. Eh, si son negativos para incorporarse a los entrenamientos y si lo tendrán muy complicado para poder eh, debutar este próximo sábado. Cansos de Sánchez Miño, Jason Lucumí o Lucas Boye. Los que sí van a estar son los que han llegado de equipos españoles eh, como los ex del Málaga, Tete Morente, además de Cifu y el ex del Zaragoza, Raúl Guti. Ayer fue presentado precisamente eh, Cifu, Miguel Ángel Cifuentes, eh, que... A sus 29 años vuelve a casa y no precisamente por Navidad. Mostraba su extraordinaria alegría de poder volver al Elche y además de hacerlo en Primera División. Una oportunidad única. Eh, estoy muy agradecido a, a la dirección deportiva, Nico y al club por, por volver a darme esa oportunidad de volver a casa. Que, que la estaba buscando y, y estaba deseando volver y vengo con, con toda la ilusión, todo el hambre, eh, para mí, aunque es suena atópico, es, es un sueño poder volver aquí eh, con el equipo de, de mi ciudad eh, y encima en, en la máxima categoría, eh, ya me fui intentando cumplir un sueño que era jugar en primera División y este ya es el máximo, ¿no? que es poder jugar con, con el equipo de tu ciudad en, en la máxima categoría. Pues puede tener la oportunidad porque solo está él como lateral derecho, además del canterano Gerard Barry. Y es que eh, tampoco está claro que el propio técnico Jorge Almirón se pueda sentar en el banquillo. Ayer el director deportivo Nico Rodríguez eh, confiaba en que finalmente se pueda diligenciar su ficha para que debute en el banquillo del estadio Martínez Valero. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias por esas declaraciones de Nico. Y nosotros ahora cerramos la ronda de noticias con El Tiempo, con Vicente Bordonado. El Tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buenos días con la situación de Poniente. Hoy hará más calor que ayer, pero a partir de mañana, con el avance de la masa de aire polar marítimo, notaremos el descenso de las temperaturas. Durante esta madrugada hemos alcanzado valores elevados en la ciudad. La mínima no ha bajado de los 23-24 grados en el sur del Candel. Hemos alcanzado los 19-20 grados. Para esta mañana ambiente soleado, cielos prácticamente despejados con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, viento en calma puntualmente flojo de poniente, por la tarde el viento va a girar a suroeste, viento ligeramente recalentado que va a hacer que las temperaturas suban velocidad del viento en torno a los 20-25 km/h y la nubosidad irá en aumento. Hoy alcanzaremos temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 31 32 grados. En Ciudades pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los 33 grados. Aquí en la ciudad está previsto que alcancemos los 31. Mañana viernes, con la aproximación del ramal descendente de una baguada de aire frío, la parte menos activa, tendremos una jornada marcada sobre todo por el viento puntualmente fuerte de noroeste que nos anunciará cambios y la aproximación de una masa de aire polar que llegará sobre todo en el último tramo de la jornada. Ambiente soleado, temperaturas máximas en torno a los 27 grados, mínimas que se registrarán al filo de la medianoche del viernes en torno a los 18 grados. El sábado, jornada marcada por el descenso acusado de las temperaturas. A primeras horas de la mañana alcanzaremos una mínima en torno a 14 grados aquí en la ciudad una máxima que no va a superar los 24 25 grados, cielos prácticamente despejados, el viento ya irá a menos, rachas en torno a los 30-35 km por hora. Domingo, algún intervalo puntual de nubosidad, retrocede la masa de aire frío, máximas en torno a los 27 grados. el lunes con la entrada de viento de componente marítima, mayor aporte de nubosidad y temperaturas que no pasarán de los 25 grados. ¡Hasta luego! ...101.4... ...Tele-Elche Radio Marca... ...noches para celebrar y disfrutar... ...de la gastronomía de Elche... ...en Águila Bar... ...con el menú degustación... ...de domingo a jueves noche... ...y todos los días desayunos... ...almuerzos, comidas y cenas... ...con los mejores productos... ...de nuestros proveedores y licitanos. ...nos esforzamos por hacer bien las cosas... ...Águila Bar, en el centro... ...Altavix y Plaza de España... Otra vez Sentado aquí en la esquina, donde no me ves. Será que otro tequila ayudará esta vez? Será que voy a hablarte pasar otra vez? La misma estupidez. Bailando frente a mi en camara lenta. Sonando una canción en los noventa. Y antes de que me arrevienta. Ziet een Tengo, siento que te estoy viendo, vente, vente. La visión perfecta, bebecita, tú a mí me daña la mente. Tú eres una abusadora. cuando lo meneas, tú me enamoras. Quiero que me hagas la batidora, y lo que vaya a hacer, vamos a hacerlo ahora. Hey, dale lento, más dale violento. muéjame sin miedo y dale movimiento. Déjame sentirte pegado en tu cuerpo, y cuando tú te doblas, qué te siento. dar trago mogen dakla yeah. no yeah. y aquí salimos, y con la nota prendí en high. Yo nunca había visto more ya quiero, darte rap, bye, bye. Hey. quiero que sepas que me gustas girl. Después de aquí dime qué vamos a hacer. yo te quiero como en Espero que sepas lo que siento con esta canción y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta. Porque tú eres perfecta, perfecta, perfecta.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 24 años cuidando de ti. Pues con el fogón ilicitano comenzamos el rincón gastronómico de Manolí. A ver, buenos días. Buenos días, Ros, ¿cómo estás? Buenos días, Nieves. Buenos días, Ros. Eh, Manoli, hoy nos vas a sorprender, como siempre. La verdad es que como todos los jueves. Bueno, lo intentamos al menos. Hoy nos vamos a dirigir, eh, porque sabemos que Radiomarca tiene mucho público masculino, uh -huh. y bueno queremos dirigirnos a ellos porque a Nieves le han comentado hoy que parece que vuestra sección va solo enfocada a mujeres. Y hoy queremos demostrar que no y hablar de las diferencias que hay por regla general entre la alimentación del hombre y de la mujer y las necesidades Que tienen más, bueno, pues nieves, yo creo, por sus características físicas, ¿no? Efectivamente, sí. Está claro que como seres humanos somos iguales y en cuanto a derechos humanos, por eso se reivindica siempre esa igualdad, pero sí es cierto que genéticamente ya nacemos con condiciones diferentes, con algunas diferencias que, bueno, definen también nuestro sexo, sobre todo físicas y sexuales son las más importantes y, claro, eso también ya hace que eh, tengamos unas necesidades eh, nutricionales diferentes uh -huh. en eh, la mujer intervienen mucho las hormonas eh, nos gustan más las frutas y las verduras eh, el hombre necesita más proteína por Exacto. su masa muscular quizá por eso les gusta más la carne sí. que, que por regla general que a las mujeres ¿no? porque la, la naturaleza es muy sabia ¿no? efectivamente, efectivamente fíjate tú que el, el índice de masa corporal el índice de grasa un índice saludable de grasa para una mujer es de un 25% eh, sin embargo, para un hombre está entre un 15 y un 18. ¿Por qué? Bueno, primero, nosotras ya nacemos genéticamente preparadas para la maternidad y eso es algo que eh, el cuerpo se prepara para ello. Necesita un poco más de grasa para poder gestionar esa etapa de nuestra vida. Entonces, el hombre eh, es más fibroso, tiende más a, a tener una buena musculatura, una musculatura fuerte y entonces, por eso también… Eh, El cuerpo le, le pide más proteína, un índice proteico más alto que a lo mejor nosotras que necesitamos más hidratos de carbono. Calorías, por ejemplo, las mujeres necesitamos unas 1.200, 1.300, Efectivamente. alrededor de. de sí, eso para un hombre es muy poco. Y para un hombre son 2.500 por lo menos, ¿no? Sí, sí, sobre todo un hombre eh, que desarrolla una actividad. Tampoco hace falta que sea una actividad muy, muy dura físicamente, pero una actividad normal, un hombre necesita no menos de 2.200 calorías diarias. Entonces ahí sí que hay una diferencia eh, importante. Y bueno, pues, eh, no sé, el hombre pues tiene... Yo siempre digo, sobre todo los niños, si te fijas, eh, los caracteres, eh, lo diferentes que, que somos también. Eh, yo veo, por ejemplo, mi hija tiene 14 años y las niñas piensan las cosas y después las hacen. Y yo veo a los niños <risa> que primero hacen las cosas y después las piensan. Nos y va lo a lo van a poner verdes hoy, No, eh. no, no, vamos a ver, son nuestros... En mi caso, mira, yo soy la mayor de seis hermanos. Yo soy la hermana mayor. Tengo cuatro hermanos y una hermana. Entonces, eh, creo que conozco bastante bien al género. al género, sí. Eh, entonces, son nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros padres nuestros compañeros entonces eh, para nada mi intención <risa> va por ahí pero sí que es verdad que también te tengo que decir que hay veces que el problema es de, eh, de referentes por ejemplo, ya desde pequeños tú sabes que yo, por ejemplo, mi madre pues siempre, eh, en cuanto a higiene, siempre su cremita, ir a la peluquería, se ha, se ha preocupado más de otras cosas y sin embargo, pues mi padre era como más, no sé, como que eso eran cosas de mujeres, no sé. Entonces, eh, que no es así, ahora, ya, vemos, ahora ya, ya, va, sabemos, ya sabemos que eso está cambiando y que eso no es cierto, ¿no? Pero sí que es verdad que los referentes que han tenido los niños a los que han tenido las niñas han ido siendo diferentes. Entonces, ha, eso ha marcado mucho esa evolución. En la medida que hoy el hombre joven ya se está preocupando mucho más, colabora más en casa, entiende que tiene la misma responsabilidad en casa que la mujer, eh, los niños, hombres, ya van teniendo otra referencia, mucho más acertada que la que teníamos antes, ¿no? Uh -huh. A nivel alimenticio, exactamente igual. El hombre sigue tendiendo más a la proteína. Eh, sin embargo, como ya va cuidándose más, porque va siendo mucho más consciente, tenemos más información de, la, de lo que son enfermedades, estábamos comentando tú y yo antes, el hombre mucha enfermedad cardiovascular, entonces ya está siendo el hombre más consciente de, de todo eso, ¿no? Y tiende a cuidarse. Bastante más. Entonces, por lo menos en eso sí que estamos avanzando. Tú, por ejemplo, y en el fogón, entre tus clientes tienen, tienes muchos hombres. Eh, ¿Notas diferencia en lo que piden los hombres y lo que piden las mujeres? Sí, sí que se nota, sí. Siempre hay una pequeña parte eh, que, que está fuera de estadísticas, uh -huh. pero eh, así a nivel general, sí. Primero, se nota mucho más la, la que ha incrementado la clientela masculina. Hay muchos hombres que viven solos que porque han estado trabajando, porque no han aprendido, por lo que sea, no tienen costumbre de cocinar. Sin embargo, ya les preocupa el comer bien y el cuidarse. Y entonces acuden a, a comprar cada día su comida. Una decisión muy inteligente. Muy inteligente, ¿eh? efectivamente. Y eh, primero notamos eso, una afluencia mayor en cuanto a hombres. Y luego, sí que es verdad que hay una ligera variación ya en que el hombre antes se lleva un plato, normalmente de carne, a veces pescado, pero normalmente y ahora se lleva su ensalada, su plato, también de legumbres, que ya van siendo más apreciadas, ya van sustituyendo esa cantidad de carne por legumbres, y luego pues fruta, entonces ahí sí que se va notando ya que vamos avanzando. Y lo más interesante es que ya son hombres de más de 50 años. O sea, que no son chicos jóvenes que ya lo vas más más habitual sino que son ya hombres que, que van aprendiendo a, a cuidarse y a, y a respetar su cuerpo. Uh -huh. En lo de comer fruta nos cuesta tanto a hombres como a mujeres. Sí. Por eso tus, Macedo tus macedonias Exacto. triunfan tanto, ¿no? ¿no? Efectivamente. Ellos con la macedonia, la fruta fresca, peladita, están descubriendo que sí que les gusta la fruta. <risa> Entonces, eh, la verdad es que sí, que... Pero, No es culpa de, de ellos ni de la sociedad, es que hemos generado un nivel de, de, de producción tan alto, de, de, vamos, de, de trabajar tanto, de, de dedicar tan poco tiempo a nosotros que hemos, empezamos a tener unos hábitos que no eran muy sanos y ahora… Eh, con la información que tenemos y, no sé, con esa cultura nueva de, de mentalizarnos, de nuestra dieta y demás, sí que se nota se va notando ese cambio, ¿no? Estamos aprendiendo sí. a alimentarnos bien y de manera saludable. Bueno, y los deportistas tienen necesidades también eh, exclusivas, ¿no? Que, sí. digamos, que tienen que cuidarse más, en eh, ¿qué tipo de cosas? Efectivamente, un deportista siempre consume más calorías. Por lo tanto, ya tiene que tomar a nivel energético ya tiene que tomar más energía pero esa energía tiene que ser limpia no puede ser una energía llena de grasa o no es, no es excusa el hacer deporte como veo yo a veces eh, tomar eh, excederme en cosas que no no por ejemplo los frutos secos son algo básico para una persona que hace deporte porque son grasas cardiosaludables aportan energía y eh, no te hacen sentirte lleno ni pesado, con lo cual todos los deportistas saben que deben de tomar una, por lo menos una ración pequeña de frutos secos a diario y luego pues beber mucho, tomar mucha agua, mucho líquido entonces ahí eh, lo que es la ensalada el hervido, las verduras son fundamentales, no puedes tomarte proteína, proteína, proteína y luego porque eso eh, va dejando residuos y si no le aportan portas agua, hidratación, pues eh, cuando empiezan a, a, a, a generarse los problemas de salud. Tenemos que acostumbrarnos también a incluir los frutos secos en las sí. comidas, no solamente comerlos eh, como, como un aperitivo, como un tentempié, ¿no? Por sí. ejemplo, vosotros, ¿cómo las utilizáis? Mira, nosotros ponemos eh, en guisos, Sobre todo porque parece que sea una cosa un poco más de culturas eh, de países asiáticos, que ellos lo utilizan muchísimo. Pero nosotros aquí, los mediterráneos, tenemos unos frutos secos buenísimos y de mucha calidad. Aquí la almendra, nuestra almendra, además la almendra marcona, es de las mejores que hay y tiene un sabor increíble. Y nosotros en la cocina tradicional... Siempre se ha usado el fruto seco. El fruto y esos seco majaditos que hacían nuestras abuelas de picar machacado. la almendra para echarla sí, a los está. guisos, ¿verdad? Mira, con los postres... Eh, aquí la tradición de los dulces con frutos secos es bueno y además están riquísimos. Entonces sí, el problema es el, la sal o el azúcar, eso sí que siempre lo digo yo. Hay que tomar frutos secos, si lo tomas solo, pues tómalo tostado simplemente y ya está, sin ningún tipo de aditivo. Y luego si lo añades en la comida, pues con, con, con el guiso que lleve, con el condimento que lleve, pero hay que prescindir de la sal y del azúcar porque eso es lo que eh, hace que no tengan, eh, no ejerzan la función que deben y que es aportar energía con grasas eh, saludables. Una buena alimentación nos mm. previene además de enfermedades, ya, ya que tenemos hoy como protagonistas a los hombres sí. eh, las cardiovasculares o, por ejemplo, el colon o la próstata. Muy son siempre... Fíjate que son falta de hidratación. Eh, las enfermedades cardiovasculares son por culpa de la acumulación de grasas. Grasas que no se llegan a eliminar y esas son grasas de tipo animal. Porque la grasa vegetal eh, el cuerpo la, la asimila muy bien y lo que no necesita lo, lo expulsa. Sin embargo, eh, como ellos tradicionalmente han comido más grasas de origen animal, pues eh, siempre han tenido más problemas de origen cardíaco, eh, más colesterol... entonces Todo eso hay que concienciarse de que no, hay que moverse, hacer un poquito de ejercicio ah, y descansar. Dormir que no se nos olvide. Bien. Eso también es un problema, eh, querer aprovechar el tiempo al máximo, es estar todo el día a tope, quiero estar todo el día al 100%, y luego resulta que por la noche. Como no puedo tú, dormir. vamos. Sí. <risa> <risa> sí. Pues imagínate eh, en plan masculino, o sea, los hombres se exigen muchísimo, se exigen mucho. Entonces, tienen que exigirse también el llegar. Y tener su tiempo de descanso y descansar, porque si no, eh, envejece más rápido. Y eso nosotros lo vemos. <risa> y no queremos que se nos hagan mayores. Desde luego que no. Bueno, hay muchísima gente, eh, hablamos de trabajos, por ejemplo, en el calzado. Claro. Creo que querías enviar un saludo. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, tenemos un cliente, un amigo. Que del Fogón y que me comentó precisamente un, uno de estos días que ellos escuchaban en la fábrica cuando estaban trabajando, escuchaban el programa y que les gustaba mucho porque era muy ameno y tal, y por eso también pensamos de, oye, pues vamos a dedicarles a ellos expresamente este programa él es Juan Ramón y desde aquí pues le doy un saludo a él y a todos los compañeros y compañeras que estén trabajando y escuchándonos Pues nada, desde aquí también un saludo para él y sus compañeros y que nos sigan escuchando todos los días claro. ¿Qué les recomiendas hoy a ellos para, para comer? Que están trabajando en la fábrica, que van a salir cansados. Sí, pues eh... mira, hoy hace mucho calor. Hoy es un demo... creo que va a ser igual es de los últimos que tenemos esta temperatura tan sí, alta. Sí, eso me decías antes, sí, ¿no, Ross que, sí, que Bordonado sí, no. ha dicho que va a bajar la temperatura. Efectivamente, sí. para el fin de semana hay que sí. prepararse. Sí, porque fijaros que ya 33-34 grados es mucho calor, estamos ya en otoño ¿no? Entonces, bueno, pues si va a ser uno de los últimos días de tanto calor pues vamos a aprovechar este calor ¿no? Sí. Para tomar, pues eso, platos fresquitos, por ejemplo, un gazpacho de mango, que, que Ay, bueno, rico. que ha tenido muchísimo éxito, claro, y más eh, pastas, que las pastas yo, no hace falta tomar la pasta caliente la, igual que las legumbres sí. son, eh, eh, se puede tomar en platos fríos, bien combinados tienes un buen plato único una, una pasta con, con si te gusta con carne, bueno pues con unas tiritas de pollo, también hacemos con pasta con salmón eh, y luego tienes la pasta con verduras en cantidad de variedades, en espagueti en fusilli eh, lo puedes tomar frío, caliente, ya te digo, hoy sería un día para tomar ese plato de pasta que te apetece especial, pero así, tal cual, sin calentar. Uh -huh. Pues no sé si quieres darnos alguna recomendación más, nieves Pues eh, yo siempre digo lo mismo, lo más importante es la salud, sentirte, sentirte bien, eh, poder eh, manejar tu cuerpo, porque al final es manejar tu vida, y te puedes desenvolver en tu entorno, sentirte bien, sano. Eso eso es lo mejor. Todo lo demás es secundario, lo demás ya vendrá. Entonces, y para eso es fundamental eh, saber lo que comes Somos lo que comemos Y no hay nada que se valore tanto como la salud Cuando somos muy jóvenes lo damos por sentado Como que no lo valoramos Pero conforme va pasando el tiempo Sí que te vas dando cuenta de lo importante que es Y de lo afortunados que somos Las personas que, que estamos bien Y que podemos desarrollar nuestras actividades todos los días O sea, yo es que se cuiden Que cuiden mucho de sus compañeros Compañeras <risa> Que eso es muy importante Porque eso Dicen que alarga mucho la vida. Y yo lo creo, ¿eh? <risa> Entonces, pues nada. Cuidarnos unos a otros y, y alimentarnos bien. Eso es fundamental para nuestra salud. Nieves, como siempre, eh, tienes muchísima en energía. Tú, bueno, hoy, por cierto, ¿qué has desayunado tú? Para ¿sí? tener esa energía con la que vienes. Sí, pues mira. Hoy me he hecho un típico desayuno mediterráneo total. Me he hecho una tostadita de centeno con un té. Hay... ¿Quién prefiere el café con leche? Bueno, yo tomo té, tostadita con centeno, me he puesto unas semillas de calabaza y unas tiritas de aguacate. Mm, bueno, estaba rico. buenísima, la verdad es que sí. Y ahora me voy a tomar una fruta, una pera. Bueno, tomamos nota. Hasta la próxima semana, Nieves. Muchas gracias, como siempre. Gracias a vosotras. Manoli, bueno, somos afortunadas de tener a Nieves Gil porque sí. realmente sus consejos son muy prácticos. Mucho, mucho. Nos hacen una vida más saludable. La necesitamos. Además, de verdad. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, gracias, Ross. Hasta la próxima semana. 101.4 Radio Marca.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 Descubre los superprecios en Skye Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Moore por tan solo 14.900. Te esperamos en Skye Automóviles. En El Sor José Falcorta 37.41. En Orihuela, Carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, Partida Reventó 1.